Para ti e para Na habebi ko. Ciao, ciao. Pamujum de shashiny Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital Donovo Reino Democrático Galego. Hola, vengo a decirte algo. Sí, ya sé que es tu oficina, ya sé, ya sé que es tu despacho y, y que no pueden no oír, ya sé, pero es algo importante, que es importante que lo sepas. Me dijiste que te irías conmigo a cualquier parte y yo veo el lugar en el que me dejas. No condice las cosas que me decís bajo la luna mirando las estrellas con lo que veo que no haces por mí. Tengo aquí dentro un hijo tuyo. No, no, no quiero tu dinero, no vine para que me mantengas. No, yo te amo. No vine para que me calles. Que me calle me estás pidiendo que baje la voz. A mi hijo lo voy a mantener yo. Hombre pequeñito, cobarde, tú. Me quieres blanca, me quieres de espuma, me quieres de nácar. Que sea su cena, sobre todo acá. De perfume tenue, corola cerrada Ni un rayo de luna filtrado me haxa Ni unha margarita se diga mi hermana, tú me quieres nivea, tú me quieres salva, tú me quieres blanca, tú que en el banquete cubierto de pampa nos dejaste las carnes festejando abaco, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, límpiate la boca, vive en la cabaña toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo de raíz amarga y cuando las carnes te sean torneadas Y cuando hayas puesto en ellas el alma Entonces, buen hombre, preténdeme nívea, preténdeme casta, preténdeme blanca Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, qué jaula me das Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás Pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar Te amé media hora, hombre pequeñito, no me pidas más. Al saberme embarazada, renuncié a mi cargo y me mudé a Buenos Aires. Bella, si mal, blancor plena de llum, paraula que se seca entre la rabia y agafa amb el seu suls lentinitat, la, la força de ser dona contra el dany. Tu amem vols blanca, com en la crei la bromera que siga un lliri blanc que perfumat tu en vols blancar tu que tens morats els hi ha del festí de fruits i mel tu que tens correrá, les trai tu embols blanca embols blanca con la escuma con el lacre, con el iri con la sal como un gladial de flan mujer fue increíble todo lo que lo, lo que ha hecho con con su vida con sus profesiones se destacó en todas las profesiones a las que se dedicó uh -huh. y la obra está contada desde un timeline digamos su, su línea de vida está cortada a través de sus textos digamos se cuenta un poco el momento histórico del país el momento personal de esta gran mujer y a partir de eso eh, iniciamos los textos poéticos entonces se mezcla un poco prosa con con poesía y es muy interesante de ver y, y la gente queda muy sorprendida porque es una mujer que brilló en muchísimas disciplinas, fue maestra, fue poeta, fue una de las primeras pedagogas de, de teatro infantil, brilló en casi todas las disciplinas en las que a las que se dedicó y realmente bueno, esto lo puede contar Viviana. Era una mujer que vivía adelantadísima a su época, adelantadísima, yo... Lo, lo que más me sorprendió y lo que me dio cuenta de la, la dimensión que tenía, lo que iba a interpretar, es algo, una chica de 20 años en 1912 siendo madre soltera del interior, viniéndose a Buenos Aires, 1912 estamos hablando, que o sea, abriéndose sí, sí. camino en la literatura en un mundo de hombres, ah. este era mujer, era humilde, o sea, ella venía de una condición... Eh, ...de clase media acomodada... ...pero que después perdió este, su empresa... ...perdieron su empresa los padres... ...y ella tuvo que trabajar desde los 10 años... ...autodidacta, qué sé yo... ...bueno, nada, era una mujer absolutamente... ...fortalecida por las circunstancias de su vida... ...y, y bueno, y... ...y lo logró, logró, logró muchas cosas... ...y para mí era un desafío tremendo, tremendo... ...y la verdad que encarnarla en el escenario... ...este, es bueno, transitar todo esto que yo imagino yo imagino que ella debe haber este sentido... ...por supuesto que Almar aparece en varios momentos... Eh, ...lo que pasa es que al, eh, hay muchos matices... ...que se desprenden de la poesía de Alfonsina... ...de Alfonsina por lo menos los que yo pude leer... ...en la obra de Daro y en toda la, la poesía... ...donde yo transito por muchísimas emociones en la obra... ...muestro muchas eh, facetas de Alfonsina... ...hasta una faceta muy sexual, muy muy femenina... ...muy a, arrolladora con los hombres... Hombre pequeñito, hombre pequeñito Suelta tu canario que quiere volar Yo soy el canario, hombre pequeñito Déjame saltar hombre pequeñito que jaula verdad digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás? tampoco te entiendo pero mientras tanto breme la jaula te quero ir papá hombre pequenito te amé media hora no me pidas más hombre pequenito te ame media hora no me pidas más Radio Calimera Radio Libre de Compostela Sintonízate Bo día, benvidas a todos aos sapoconchos O matutino de Radio Calimera Hoxe é día festivo Para moita xente, para outra moita seguro que está treballando Hoxe, 6 de decembro. Comenzamos a semana en Osapoconchos. Oye, vamos a descubrir, estamos ya descubriendo la obra, la vida, eh, lo que significó a gran poeta, a gran escritora, a gran mujer, Alfonsina Stormi. Queremos que, oye, un día que amaneció choviendo, la poesía... La obra, los textos, toda amasia, todo feminismo, toda reivindicación de Alfonsina Stormi invadan las ondas de la radio Calimera y dos sapoconchos, que es todes invitades a disfrutar. Me llamaron Alfonsina. Nombre árabe que quiere decir dispuesta a todo. Pues eso dispuestos a todos y a todas a descubrir a seguir descubriendo a Alfonsina Storni, una bueno, muy muy conocida por por la canción de Alfonsina el mar, pero recomendable recomendamos encarecidamente de de verdad que que le, ya, le, leer leer leer la obra De, de Alfonsina que no solo fue poesía, también teatro, también artículos periodísticos. La verdad es que ta, in, incluso eh, ensayos sobre sobre aborto, sobre una pequeños ensayos, es decir, eh, una una una artista, una creadora eh, inconmensurable, eh, muy conocida, sí, porque al final tomó la, la decisión de Do, do suicidarse porque teñía un cáncer de, de mama, un, un cranco de mama que la... bueno, pues que, que facía que la, la seua vida fuera moi, moi moi complicada e ben, hoxe queremos rendir un pequeno, un pequeno homenaje a, a, a Ela eh, tamén eso, recomendando sobre todo que que, que la la la la, la, la, la, la, la, la, la le a, a Alfonsina Aston e descobráis lo que lo que la seua obra significa porque estamos seguras segures que, que va, va, vai, vai a gustar moito de, de la seua obra no no teñemos no dúbida ¿Señores, presidentes, políticos, hombres de negocios, empresarios? ¿Hay alguna mujer en la sala? Además de Juana de Ibargurú, conocida como Juana de América, Gabriela Mistral y alguna infiltrada que había por allá a lo lejos. No hay mujeres en la sala. Entiendo que esta sala es muy importante y que es muy importante que este premio se lo venga a una mujer. Pero nada servirá de nada. Si los que entregan los premios son hombres, todos siempre. Ese padre, Fusina, ese que con diez años, por Dios, Fusina, con diez años, te tenía recogiendo pocillos de café en el bar, sirviendo a transeúntes, a vagabundos, a borrachos, con diez años, aguantando conversaciones de mayores, Mientras él se emborrachaba cada tarde, viendo como el negocio se abajo. ¡Eso es un padre, Afoncita! ¡Hombre de Dios! ¡Lo quieres todo! Y no sabes ni para qué. Quieres el estatus. Quieres el poder. Quieres tu familia. lo que pretendes? ¿El amor? ¿La vacío Yo también, Renunciado. ¡No ¡Nunca por los demás! solo por ti! ¡Todas tus elecciones son para tu gloria! ¿A qué has venido aquí? ¿También te quieres apoderar de mi muerte? Pero, si no sabes lo que quieres. No me quieres viva. No me quieres muerta. Solo quieres controlar cada paso que voy. Pues no eres tan importante. ¿Recuerdas? Los... La peña de los poetas. La juega de todas El reloj. ¿El reloj? ¿El ¿Reloj? ¿El ¿Reloj? reloj? reloj ¿Qué hago con cero? No. Sí. Sí, claro. ¿Está bien? Ah, su primera obra que descubrió. Me ¿no? refiero a sus columnas en el periódico, sus opiniones, a esos editoriales maravillosos, a esa poesía que, ama, que amamos todo el país. por qué escribió? No lo recuerdo. No sé lo escribir. Escribí una carta al periódico La Nación y me gustaría asegurarme de que la publica. Contiene un mensaje importante. La gente pensará que es una despedida La gente siempre piensa cosas de la vida de los demás. Eso no es cierto. La carta será publicada, se lo aseguro. Pero en referencia al mensaje que contiene, señalarle una contradicción. ¿Contradicción? Sí, contradicción. Si usted tiene algo que contar, no es lógico que se plantee en silencio definitivo. Esa carta tendrá una respuesta que usted no lo considera. No quiere vivir para saber. No hay nada que saber. Solo el desengaño. Mire, me agradece. Soy la compañía en este momento. Pero si hay algo que tengo claro a mis 46 años, es que llega un momento en que la espera debe terminar. Yo voy por la calle, miro a la gente. eso no veo sombras. Y no me quiero convertir en una de ellas. Ni preguntarme quién soy. ¿Quién es ¿Se deja ahí? ¡Ah! ¡Madonna! a la casa! ¡Esta es la más difícil cuestión de la vida! ¡No es posible! ¡No los fines de semana en los postíbulos de la ciudad de Rosario y vas Para, para ti recén chegada ao mundo Para as despertas Para as que hollan o mundo querendo ver Para as presas Para as que non son donas do seu corpo Para as maltratadas Para as que están longe das persoas amadas Para as que están preto Para as que son explotadas Para que berren libremente Para que berremos Para que bailen Para que sonrían Para que soñen Para que loiten lo Para ti e para a mina Para Lucía. Para Marga, para Ásia, Eva, Lirida, Martafi, Pit, Pit, Belén, Radio Calimera. Radio Calimera. Agua! Radio Calimera. Anelos Baixo o ombú Que leva majestuoso A súa verde copa na lanosa pampa Sollocei un día Os recordos que viven na alma Baixo o ombú, coloso Colosodo inmenso Cando a noite silenciosa E queda ía roubando o día As súas cores Chorei a miña dita morta Testemunha foi Do dolorido berro Co que nas horas da dor pasadas O corazón rebelde O sufrimiento Protestas levantase Tempo había xa Que da ferida aberta O sangue pinga a pinga Non manaba Tempo había xa De un meu tronco fermoso A sorte afastábame E hoxe O oh, míralo Sinto quen de novo acoden en multitude bellas nostalxas que non fondo da miña alma dolorida, xulgadas sepultadas. Mais, si a dor de novo en min provocas, non hei de odiar este por iso, árbore querida, que o cadáver do indio vagabundo un día deixes abrigo e en prova eu tamén, como ese ignaro, quero por cruz a túa sombra silenciosa. E no canto da branca lápida labrada, o verde da tuas follas, a independencia. ¿Quién soy yo? Es una cínica, dice una. Es una histérica, dice otro. Alguna voz aislada dice que da es una heroína. Pero yo sufro de achaques de desconfianza hacia mí misma. Dolor. Quisiera esta tarde, divina de octubre, Pasear por la orilla lejana del mar, Que la arena de oro y las aguas verdes Y los cielos puros me dieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, Como una romana, para concordar Con las grandes olas y las rocas muertas, y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento, y los ojos fríos, y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos, y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen, los peces pequeños, Y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire al hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente perderla y que nunca la vuelva a encontrar y, figura erguida entre cielo y playa sentirme el olvido perenne del mar No era fácil ser mujer en esa época Ella quería tener el derechos también Derechos para amar Derechos para ser libre Una luchadora feminista Cada día que pasa, más dueña de mí misma. Sobre mí misma, cierro mi mirada interior. En medio de los seres, la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos, ni tolero, Señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado. Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando embriagadas los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes. Y como son muy finas, se les oye soñar. Sonrió su belleza. Tiemblo por sus sueños, el fino tul de su alma. ¿Quién lo recogerá? Son pequeñas criaturas. Mañana tendrán dueños. Y ella pedirá flores. Y él no comprenderá. Les llevo una ventaja que place a mi conciencia. Los sueños que ellas tejen no los supe tejer en mis manos ignorantes no perdí mi inocencia. Como nunca la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura, pequeña todavía. El pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que, como comprendía, yo aprendí temprano la ciencia de llorar y el llanto. Fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura. Hierro al rojo, mi vida, ¿cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida, con orgullo sombrío, nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma dormida, el alma, comprendiendo, no despertará ya. Tengo sueño, mujeres, tengo un sueño profundo. o oh, humanos, en puntillas el paso deslizad. Mi corazón susurra, me haga silencio el mundo y mi alma, musita fustigada. ¡Cállate! Alfonsina Storni Van pasando mujeres Y no tiene un hombre que la respalde Es la única mujer que ingresa a determinados círculos masculinos Octubre de 1938 De Alfonsina Storni para su hijo Alejandro Storni Sueñito mío, corazón mío, sombra de mi alma, he recuperado el sueño, ya es algo, dormí en el tren toda la noche, te escribo esta recostada en mi sillón, la mano sin apoyo, el apetito mejor, pero sigo con una gran debilidad, lo mental es lo que está todavía debilísimo, ay mis depresiones, y qué temor me dan, pero hay que confiar, si el cuerpo se levanta, puede que lo demás también, te abraza largo y apretado, Alfonsina. Días más tarde, en octubre de 1938, Alfonsina vuelve a escribir a su hijo. Querido Alejandro, te hago escribir con mi mucama, pues anoche he tenido una pequeña crisis y estoy un poco fatigada. Solamente para decirte que te adoro, que cada momento pienso en ti. Nada más por ahora, para no cansarme, insisto en decirte que te adoro. Sueña conmigo, lo necesito. Besitos largos. Alfonsina y caminando por la rambla y todas las mujeres se le acercan y la reconocen. Es una poeta querida, es una poeta popular. Tengo ganas de decir una mala palabra. y la decía mierda con toda la, con toda la letra y nosotros asombrados así por, por la desfachatez con que decía la palabra mierda, mierda, mierda. Ella está, está sola, está con ella, nada más. Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla. Alma que no conoce vallanares. Alma que fuera fácil dominarla con solo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla. Alma que cuando está en la primavera dice al viento que demora, «¡Vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera!» Alma que cuando nieva se disuelve en tristezas clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice ¡Livad sobre las cosas! Alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega sin perder a poderlo su elegancia, alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno el bien propicia porque es negando como más entrega, alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia, alma que siempre disconforme de ella como los vientos vaga, corre y gira alma que sangra y sin cesar delira por ser el buque en marcha de la estrella yo soy como la loa quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano yo tengo un un hijo fruto del amor de amor sin ley que yo no pude ser como las otras casta de buey Con yugo al cuello, libre, se eleve mi cabeza Yo quiero con mis manos apartar la maleza Mirad como se ríen y como me señalan Porque lo digo así, las ovejitas balan Porque ven que una loba ha entrado en el corral Y saben que las lobas vienen del matorral Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño No temáis a la loba Ella no os hará daño Que tampoco riáis Que sus dientes son finos Y en el bosque aprendieron Sus manejos felinos No robará la loba Al pastor No os inquietéis Yo sé que alguien lo dijo Y vosotras lo creéis Pero sin fundamento Que no sabe robar Esa loba a sus dientes Son armas de matar ha entrado en el corral Porque sí, porque gusta De ver como al llegar El rebaño se asusta Y como disimula Con risa su temor Bosquejando en el gesto Un extraño escosor Id si acaso, podéis frente a frente a la loba Robadle el cachorro No vayáis en la boba Conjunción de un rebaño Ni llevéis un pastor y solas Fuerza, fuerza oponed el valor Ovejitas Mostradme los dientes Que pequeños No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños Por la montaña abrupta Que si el tigre os acecha Os sabréis defenderos Moriréis en la brecha Yo soy como la loba Ando sola y me río Del rebaño, el sustento me lo gano y es mío Dondequiera que sea Que yo tengo una mano ...que sabe trabajar y un cerebro que sano, la que puede seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, la vida, y no temo, su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre un pronto, un puñal, elijo, y después yo, y después lo que sea, Que, yo que me llame más pronto a la pelea, a veces la ilusión de un capullo de amor, que yo sema lograr antes que se haga flor, yo soy la, como la loba, quebré con el rebaño, y me fui a la montaña, fatigada del llano. Me llamaron Alfonsina, nombre árabe que quiere decir dispuesta a todo, way ha uh -huh. Radio Calimera, radio libre e autoxerida. A ver. Sentanze. Radio Calimera. Alternativa. Son os sapoconchos O matutino da Radio Calimera Seguimos en este viaje coñecendo a obra A testimuña eh, Lo que significou eh, Significa Alfonsina Storning Para a literatura E eh, para o mundo en xeneral Porque foi unha persoa Unha muller Moi activa Que non parou de vindicar De, de loitar de treballar por todo aquelo que sentía. E tamén foi unha muller moi pasonal a la que o amor sempre a marcou e ela sempre intentou levar as rendas da súa vida desde a pasión, desde desde o recordo, desde a lembranza, pero tamén desde desde a alegría e tamén moitas moitas vegades, vegadas desde desde a pena e desde a tristeza porque a vida é todo iso ela que, que nació circunstancialmente en, en suiza en, en, la, en la suiza italiana e que é que, que por iso tamén teñe gran a significación para moita xente en italia e ela aprendió a falar en italiano ta también via vía a, a parte de De teñer unha gran presencia en todo o territorio argentino Ella eh, vive en San Juan, despeis en Rosario E despois pasa tamén a, a Buenos Aires Que marcou un, un antes e despois e un, un despois en la, en la, se, en la seua vida eh, Ela eh, foi un, un, referente da, da eh, un referente da poesía latinoamericana e eh, un referente da poesía latinoamericana coincidió en el tempo con con gabriela mistral y con, con juana bartiguru eh, no legó a coincidir porque moó incluso más me joven que más jovenve que él que, que fue con, con del mira agustín y una, una poeta que también eh, marcó Moito a pesar de que de que murire un muy muy muy nova era no te, no tenía ni O sano no levaba ni, ni, ni 23, 24 años eh, vivendo cuando falleció. E ben de, de todo isto e de, tamén de del seu viaxe a Europa onde onde a xente como Lorca e con el que conectó Mo, moi ben. Vamos a escoitar un, un par de, de reportaxes eh, preparados sobre, sobre a súa vida, sobre a súa obra. Eh, tamén como com estái escoitando a lo largo dos sapoconchos do de doxe eh, vamos eh, escoitando diferentes versións de, de la famosa alfonsina de Omar. Eh, hemos escoitado unha versión en, en catalán quando em, empezábamos o programa tamén hemos escoitado unha versión ahora de de Silvia Pérez Cruz. Eh, seguiremos escoitando unha versión eh, tamén en portugués e eh, tamén en galego. e eh, eh, bueno, eh, iremos descubrendo as e como no escoitaremos la máis coñecida, eh a primeira que foi la que, la que cantó la gran Mercedes Sosa. Una poeta, Alfonsina Storni de la imaginación. De la imagen, del de, de, de, de, de, de, de dejar volar a Omagín, el dejar volar la a fantasía o fantasía y, y dejarnos y, y ficarnos en este mundo de, de poesía y de posibilidades. Mi amigo García Lorca me dijo que yo quedaba tan bien comiendo un sándwich en la costanera, como en el más lujoso restaurante de Madrid. <risa> y ese era mi amigo extraño, único, diferente a todos, y talentosísimo, extranjero, porque mi amigo de acá fue Horacio Quiroga. Buscando raíces de alas, la frente se le desplaza a derecha e izquierda, y sobre el remolino de la cara se le fija telón del más allá, con bayancha una limaña le grita en la nariz, que intenta aplastársele enfurecida. Irrumpe un griego por sus ojos distantes, un griego que sofocan de enredaderas las colinas andaluzas de sus pómulos y el valle trémulo de su boca. Salta su garganta hacia afuera pidiendo la navaja lunada de aguas filosas. Cortádsela de norte a sur, de este a oeste. Dejad volar la cabeza, la cabeza sola, heridas de ondas marinas negras, y de caracolas de sátiro que le caen, como campanulas en la cara de máscara antigua, apagadle la voz de madera, cavernosa, arrebujada, en las catatumbas nasales, libradlo de ella, y de sus brazos dulces, y de su cuerpo terroso, forzadle solo antes de lanzarlo al espacio el arco de las cejas, hasta hacer los puentes del Atlántico, del Pacífico, por donde los ojos, navíos extraviados, circulen sin puertos ni orillas. Sin embargo, quiero hablarles de mi vida de una forma más natural, cómo sucedieron las cosas, porque no todo fue angustia, melancolía. Esas emociones aparecían, es cierto. Como aparecían otras, se iban, venían otras nuevas. Es la vida, movimiento constante. Eso que algunos llamaron intensidad, profundidad, inspiración, estaba más bien reservado a mis escritos. Mis escritos son una parte de mí, un espacio donde explotó mi creación. Escondían, con bellas palabras y honestas palabras, lo que sintió esta mujer, en nombre de todas. Mi intención era sacar aquello que se cosía en mi alma de mujer luchadora, herida, hablar de mí, y de otras mujeres que no podían decir aquello que yo no podía evitar decir ni escribir. Así fui siempre. Así me hizo la vida. Así me hice yo. Por más que muchos quisieron cambiarme, no pudieron. Hubo quienes me enseñaron con amor y hubo también quien lo ha hecho a los golpes. Bueno, como a todo el mundo, ¿no? Lo más importante que yo tengo para decirles es que en el momento de mi muerte amé la vida. La vida es un regalo maravilloso, un pequeño milagro personal que tenemos que cuidar y agradecer. Y siempre pensé que lo mejor que te podía pasar en el momento de morir era saber qué estabas haciendo. Y yo recuerdo que tuve ganas de vivir. No quería morir, no tenía intención de matarme. Yo tenía claro que no quería sufrir más. Y eso es muy diferente. Por eso hoy quiero recordar mi vida y compartirla con ustedes saboreándola con mis versos. Porque desde el comienzo de los tiempos necesitamos historias para salvarnos de la loca realidad de estar vivos. Y poder jugar, imaginar, volar en un manojo de palabras encadenadas. Por la brandarea que mar, A su apegada no vuelve maíz Un carreiroso de pago, el silencio llegó a tauga profunda. Un carreiroso de penas mudas llegó a ta espuma. ¿Sabe, Dios, qué angustia te acompañó? que dores bellas? canaron a tua voz para deitarte arrolada no, no canto máis caracolas mariñas a canción que canta no fondo escuro do mar a caracola baste alfonsina na tua soedad que poemas novos e a buscar una voz antiga de vento de sal te recreba y alma te pone la clama te vas para la como en sonhos dormida alfonsina vestida de mar Sereñas ante elevar Por camiños de algas e de coral E fosforescentes cabalos mariños Para un arrolda o teu lado E os habitantes da unha mar A seu pronto teu lado Paisame a lámpara un pouco mais Deis sabe que durma, rainha en paz Ese chamae, non lle digas que estou Dille que Alfonsina non volve Ese chamae, non lle digas nunca que estou Dille que non volve te vas alfonsina tu a tu soledad qué poemas novos fui a buscar unha voz fatiga de vento de sal te recreba y alma que por el la vas para hablar como en sueños dormi vida alfonsina vestida de mar Tengo debilidad por los hombres, incluso la vida con aras en el alma, con alas en el cuerpo, con aras en la idea y un ligero cariño en la muerte que llega. Dios tiene parásitos, las cosas y los hombres. Me ha una abeja, me ha picado una abeja, estaba corrucada, blanco lillo era yo, dulcemente ondulaba sobre rosa bermeja y luego, traicionera, por blanca me picó. porque yo vivo con lo que vive? porque yo muero con el declive de lo que muere, si no soy más que una cosa como las tantas, como las nubes, como las plantas? Al frente sombras, sombras detrás. Hielo y más hielo recogí en la vida Yo necesito un sol que me disuelva unos besan las sienes Otros besan las manos Otros besan los ojos Otros besan la boca Pero de aquel a este la diferencia es poca No son dioses el que quieres Son apenas humanos Amo un armazón, bella, elegante, fina con textura, mi cuello delicado sintió la tentación de abandonarse al tuyo, yo como tú cansada, de otra jaula más vasta que la tuya, le Silencio, silencio, perfume, perfume, no sabré pensar, no tendré palabras, no tendré deseos, solo sabré amar. Cuando el agua caiga monótona y triste, buscaré tu pecho para acurrucar este peso enorme que llevo en el alma y no sé explicar. Te pediré entonces tu lástima, amado, para que mis ojos se den a llorar, silenciosamente, como el agua cae sobre la ciudad. Y una noche triste, cuando no me quieras, Secaré los ojos y me iré abogar por los mares negros que tiene la muerte, para nunca más. A Horacio Quiroga, dice el poema de Alfonsina, morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos no está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná, bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día en que el enfiado mundo será un silencio lúgubre y profundo. Una gran sombra rodeará la esfera Donde no volverá la primavera. La tierra muerta, como un ojo ciego, Seguirán andando siempre sin sosiego. Pero en la sombra atientas, Solitaria y sin ningún canto, ni un ay Ni una plegaria, Sola con sus criaturas preferidas, ...en el seno cansadas y dormidas. Madre que marcha aún con el veneno de los hijos... ...ya muertos en el seno. Y una ciudad de pie... ...ruinas y escombros... ...soportará sobre los muertos hombros. De allí arriba... ...negra la montaña... ...la mirará con expresión oraña... ¿Acaso el mar no será más que un duro bloque de hielo, como todo oscuro? Y así, angustiado en su dureza, a solas, soñará con sus buques y sus olas. Y pasará los años en acecho de un solo barco que le surque el pecho. Y allá de la tierra se le aduna en soñará la playa con la luna Y ya nada tendrá más que el deseo Pues la luna será otro mausoleo En vano querrá el bloque mover bocas Para tragar los hombres y las rocas Oír sobre ellas el horrendo grito Del náufrago clamando al infinito Ya nada quedará de polo a polo, Lo habrá barrido todo un viento solo. Voluptuosas moradas de latinos, Y míseros refugios de beduinos, Oscuras cuevas de los esquimales, Y finas y lujosas catedrales, Y negros y amarillos y cobrizos, Y blancos y malayos y mestizos, Se mirarán entonces bajo tierra, pidiéndose perdón por tanta guerra. De las manos tomadas la redonda tierra circundarán en una ronda y gemirán en coro lamentos Oh cuántos vanos torpes sufrimientos La tierra era un jardín lleno de rosas y lleno de ciudades primorosas. Se recortaban sobre ríos unas, otras sobre los bloques y lagunas. Entre ellas se tendían finos fieles, que eran a modo de esperanza fieles. Y florecía el campo y todo era resueño y fresco como una pradera. Y en vez de comprender, puñal en mano, estábamos hermano contra hermano. Calumniabanse entre ellas las mujeres y poblaban el mundo mercaderes Íbamos todos contra el que era bueno a cargarlo de lodo y de veneno Y ahora blancos huesos la redonda tierra rodeamos en hermana ronda Y de la humana nuestra llamarada sobre la tierra en pie no queda nada Yo muero extrañamente No me mata la vida, no me mata la muerte No me mata el amor Muero de un pensamiento mudo como una herida No he sentido nunca el extraño dolor De un pensamiento inmenso Que se arraiga la vida devorando alma y carne y no alcanza a dar flor nunca llevaste dentro una estrella dormida que te abrazaba entera y no daba un fulgor cumbre de los martirios llevar eternamente desgarradora y árida la trágica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz pero arrancarla un día en una flor que abriera milagrosa e inviolable a más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios, la cabeza de Dios. os pais de Alfonsina Stornin foron Alfonso Storni e Paulina Martignoni os dos italianos que desde Lugano emigraron á provincia de San Juan en 1880, xunto con os irmáns eh, maiores María e Romero. Fundaron unha pequena empresa familiar e anos despois, as botellas de, cerveza, de cervexa etiquetadas Cerveza Los Alpes, Los Alpes de Storni e Cía comenzaron a circular por a toda a región. En el 1891, os pais viaxaron a Suiza quedando en San Joan os irmáns maiores. O 22 de maio de 1892, naceu Alfonsina na aldea Sala Capriasca a 8 kilómetros ao norte da cidade de Lugano, sendo a tercera filla do matrimonio Storni-Magnoni. O seu pai, un home melancólico e raro, foi que nelexeu ou nome. Mais tarde, eh, Alfonsina explicou-le ao seu amigo Fertín Estrela Gutiérrez Xamaronme Alfonsina, que quere dicir disposta a todo. Alfonsina aprende, como xa dixíamos, a falar en italiano en, el, no, n, eh, en italiano. en el 1896, regresou a San Joan, de onde son os seus primeiros recordos. Decir que en la, en la aldea de donde foi batuizada en Tesserete, aldea contigua Capriasca, eh, en el acta do do bautismo, o sacerdote Osvaldo Cribelli anotou Grande poeta morta al mar de la Plata. Eh, recordando a, a poeta eh, que el seu breve paso por, por Suiza tamén tamén marcou a la, a la, a la xente despois, de... Spois, ¿no? de Eh, Alfonsina dedicóile un un poema a la, a la Nai e tamén al Pai, en el del Pai pues eh, se ve un pouco el ese carácter melancólico que que ela tamén eh, eh heredó de, de, de seu pai e que e que marchó mo, moi pronto quando ela apenas tenía de, de anos el, el, el pai el pai morre eh, escribe un poema que dixe así Eh, que por días enteros vagabundo seu raño non volvía a casa e como un ermitaño alimentábase de aves dormía sobre o chán e xocando o zonda grandes masas ardentes de área e de insectos levándanos os quentes desertos sanjuaninos cantaba baixo o ceo. se ven a imaxe de seu pai ten matices melancólicos e de la nai Refle, reflecte tristeza oculta que a moza a súa vez a marca da resignación femenina dela escribiu din que silenciosas as mulleres foron da miña casa materna a ben puideisen de ser as veces na miña nai apuntaron antoxos de liberarse pero subiarse aos ollos unha fonda amargura en a sombra chorou pero a seua madre foi unha muller eh, tamén moi vitalista tamén foi mestra e eh, de ella tamén eh, ela acabou sendo tamén mestra e eh, Eh, isa, isa iniciativa, isa fer, fer, fer actividades, e eh, eh, tamén organizar la vida, dicen que foi unha das cosas que herero de, de la NAI. E continuamos eh, descobrindo algunas de las de las cosas de la vida de, de Alfonsina Storni. soy Hugo Cuevas Mor y estoy aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, donde un 25 de octubre de 1938, la poeta Alfonsina Storni se lanzó al mar dando fin a su vida. Alfonsina Storni tenía 46 años. Alfonsina nace en la Suiza italiana el 29 de mayo de 1892. A los cuatro años, llega a la Argentina, a San Juan, donde su familia había emigrado. Se trasladan luego a Rosario y allí Alfonsina hace teatro, estudia para maestra y a los 19 años, en 1911, parte para la capital, Buenos Aires. Pocos meses después, en 1912, tiene su único hijo, Alejandro. Decide criarlo sola, como madre soltera, Trabaja en diferentes almacenes, pero continúa su labor poética, que había comenzado muy joven. En 1916 publica su primer libro de poemas, La inquietud del Rosal. Algunos de sus poemas causan escándalo por su fuerza, independencia y su carácter feminista. Alfonsina defiende los derechos de la mujer y participa activamente en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Enseña lenguas y declaración y sus escritos se publican en varias revistas y periódicos. Gana en 1920 el segundo premio nacional de literatura, viaja por Europa y su nombre se asocia a las grandes poetas de América como Gabriela Mistral de Chile y Juana de Barburo de Uruguay. En 1935 es operada de cáncer de mama y en 1938 aquejada por los dolores y una desesperante incapacidad de tener que depender de otros debido a su estado de salud, decide irse unos días a Mar del Plata. Su hijo y una amiga la llevan a la estación de tren de Buenos Aires el día 23 de octubre para un trayecto que podía tomar unas 6 a 8 horas, desde allí hasta Mar del Plata. Al despedirla, su hijo duda si alguna vez la volverá a ver. Alfonsina se alojó en el 2861 de la calle 3 de febrero en la pensión San Jacinto, un hospedaje de su amiga Luisa Oriole de Pizzacotti. Alfonsina planea su encuentro con el mar enviando por correo al diario La Nación el poema Voy a dormir, escrito en su puño y letra. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito Si él llama nuevamente por teléfono Le dices que no insista, que he salido Igualmente deja una nota que dice Me arrojo al mar con su cédula Y otra nota, señor juez y policía eh, No culpen a nadie de mi muerte Así, a eso de la una de la mañana Alfonsina camina hacia el bulevar Mitre luego dobla en camino hacia la playa de La Perla, a pocas cuadras de allí. Llega en esta dirección, sube hasta El Espigón y de allí, en un acto de suprema valentía y determinación, Alfonsina se lanza al mar. Al otro día, muy de madrugada, dos obreros municipales encuentran flotando su cuerpo, lo traen a la playa y la noticia se riega por todo el país. En 1942, el escultor Luis Pelotti realiza el monumento que conmemora el sitio donde Alfonsina entregó su cuerpo al mar y donde cada 25 de octubre ofrendas florales se adosan y pétalos se lanzan al mar en recuerdo de su vida y de su obra. Al final de los 60, el poeta y letrista argentino Félix Luna, escribe los versos de Alfonsina y el mar admirablemente musicalizados por su compañero y colega Ariel Ramírez que inmortaliza el camino de Alfonsina hacia las olas con su soledad en busca de poemas nuevos vestidos de mar fue Mercedes Sosa quien grabara por primera vez esta canción en 1969 y la llevara a todos los rincones del planeta cinco serenitas suise, que es con la gracia de sus prendas con ardor constante. Hilos vivientes de la alba van a brotar pronto ya. Matame leleo. Y si jamay no me diga. Luego de su fallecimiento su cuerpo fue trasladado de Mar del Plata a Buenos Aires, lado en el Club Argentino de Mujeres y luego de un sentido y concurrido funeral su cuerpo fue depositado en la bóveda de su amiga Salvador Honrubia en La Recoleta hasta 1963, año en que son trasladados sus restos a este mausoleo realizado por Julio César Bergotini aquí en el cementerio de La Chacarita en Buenos Aires. Barrancas del Plata en colonia Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelados mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empujas y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra, E sobre a arboladura negra de Los Pinos. Na areia macia, beijam o mar. As suas pegadas não voltam mais. Somente um caminho da pena e silêncio chegou até a água profunda. O caminho cheio de bem, mas muda chegou até a espuma. Sabe Deus que a angústia te acompanhou, única dor antiga a tua voz calou. Que acabasses por adormecer com o canto as conchas marinhas A canção que canta no fundo escuro do mar Aquela concha Já vai vais alfonsinha com a solidão Poemas novos foste procurar Uma voz antiga de vento e de sal fala ao algas e de coelhão. Cavalos marinhos brilhantes farão ao teu lado uma roda segura. E os habitantes da Querem brincar Mesmo ao teu lado Diminui a luz Um pouquinho Deixa-me dormir Querida, ai Em paz E se ele aparece Não digas que estou Diz-lhe que a Alfonsina Não volta Ele aparece, não digas, nunca gostou Diz-lhe que fui-me embora Já vais ao alfocina com a solidão Que poemas novos foros-te a procurar Uma voz antiga, vento e de sal fala A Calimera Pirata Calimera O sapoconcho escriu Buenos Aires Es un hombre Que tiene grandes las piernas Grandes los pies Y las manos Y pequeña la cabeza Gigante que está sentado Con un río a su derecha, los pies monstruosos movibles y la mirada empresa. En sus dos ojos mosaicos de colores se reflejan las cúpulas y las luces de ciudades europeas. Cuando los nervios se le ponen en tormenta, siente que los muertos sin Dios se le suben por las piernas. Choca este soplo que sube por sus pies desde la tierra con el mosaico europeo. sus duras manos se crispan, vacilan, tiemblan a igual distancia tendida de los pies y la cabeza entonces sus duras manos se crispan, vacilan, tiemblan a igual distancia tendida de los pies y la cabeza por dentro está restando sus fuerzas por eso sus ojos miran todavía con pereza pero tras ellos pelados rascuña la inteligencia y ya se le agranda el cráneo pujando de adentro afuera como de mujer, non frie en la indolentina Golpeando están sus arterias Ay, si algún día le crece Como los pies, la cabeza Ponle muy cerca al oído Golpeando están sus arterias Ay, si algún día le crece A Buenos Aires Como los pies, la cabeza Palabras sobre mi mar de Alfonsina Stornin Cuando en la vida una persona logra una posición determinada, por ejemplo la que alcanzó Alfonsina Stornin en las letras, cuando voces tan altas como la de mi madre, dicen de ella Díaz Canedo, Federico de Onís, Jacinto Benavente, Alfonso Reyes y otros no menos célebres que le prodigaron sus elogios cuando su poesía fue traducida al italiano, al francés, al inglés, al sueco, al alemán, ¿qué resonancia podrá tener una voz familiar que intente exaltación? Hoy, colocado en el trance de, de tener que presentarla a aquellos que no la conocieron, desearía ser lo más preciso posible, descorrer con una mano firme esa cortina que tiende el tiempo para la que puedan ver, para que la puedan ver como yo la veo en ese momento. Movediza, activa, vivaz, constructiva, comunicativa, locuaz, pero triste y silenciosa en la intimidad. Mi madre era una mujer luminosa, con un sentido casi masculino de la amistad, pero profundamente femenina. Una melena prematuramente cana, enmarcada un, enmarcaba un rostro sumamente joven. Tenía los ojos hora verdes, hora cerados. Una sonrisa triste y una risa alegre. Su figura menuda, Su andar nervioso caminaba a pequeños pasos. Costaba seguirla. Si me preguntara qué rasgo de su carácter podría destacar, contestaría sin titubear el amor a la verdad. Paradójico pero exacto. Quien mintió sin tregua según su propia confesión entre los 5 y los 11 años, inventando crímenes o incendios que nunca registraba la crónica periodística, hizo de la verdad su norma de vida. Alfonsina y permítanseme... Que así la llame, luchó desde pequeña a brazo partido con la existencia, y si alcanzó la posición a la que procedentemente hice referencia, tenga el lector la seguridad que poco se le debe al azar y mucho a su energía y coraje indomables. ¿Dónde nació la escritora? En la Argentina, en Suiza, en el mar. Según la familia del Mónico, vieja amistad de los Storni, enraizada en la Suiza italiana, ella nació en el mar. Atilo Caronno, otro gran amigo recientemente desaparecido, así siempre lo afirmó. Pero lo positivo es que su nacimiento, ocurrido el 29 de mayo de 1892, fue registrado en la Sala Capriasca, pequeña aldea del cantón Ticinco. Al respecto, estimó conveniente hacer una aclaración. Ella quería profundamente a Suiza, pero siempre se proclamó Argentina y tomó carta de ciudadanía en cuanto estuvo en condiciones de hacerlo. Por otra parte, tenía dos hermanos mayores argentinos, María y Romeo, que desde pequeña le hablaron de su querido San Juan, de montañas que se perfilaban hacia el oeste, de grandes acequias que surcaban una generosa tierra de alimento. Y fue ahí en San Juan, en la escuela normal de esa provincia, donde aprendió a leer un libro que se procuró con su ingenio y lo defendió contra su precho. Malos vientos comenzaban a soplar para los Storning. Alfonsina tenía que dejar de estudiar ...y la escuela en segundo grado y recién retornará a los estudios... ...año más tarde, en primer año en la escuela normal de Coronda... ...a los cinco años sorprende, sorprende con sus improvisaciones... ...pero reciente a los 13 es cuando empieza a escribir... ...unos coscorrones maternos la atraen a la realidad... ...pero la llama ya está encendida... ...y sólo las olas de un mar violenta la podrán apagar... ...a los 12 años trabajaba en una fábrica de gorras quien nació en Europa en un viaje de placer de sus padres, tiene que emplearse de obrera para poder ayudar a su hogar, que se tambalea Pero la, la iniciativa le pertenece. Hasta allí ella llega a ese enorme sentido de responsabilidad que la niña posee. 14 años tiene cuando el gran Tayabí, al oírla recitar en rosario, quiere incorporarla a su compañía. La oposición materna frustra el, el intento. Esto que estoy relatando no pretende ser su biografía son simple pinceladas algo dicho al correr de la pluma espontáneamente sin seguir un orden con el solo objetivo de que el autor se interiorice en algunos detalles de su vida pródiga en acontecimientos de ella sigue hablando su hijo en esta introducción que se hace un libro que, que, se, que se escribió de ella y dice al finalizar Entre las manecillas de un reloj y un par de maletas a medio abrir. Escucho su voz potente y bien timbrada. Irrumpida por la risa amable de ese querido pueblo hermoso acogiendo con simpatía su charla. Palabras sencillas y valientes. Maravillosamente dichas a un público también maravilloso. Cuesta creerlo, pero la suerte está tachada. Estamos en primavera. Alfonsina desde su romancillo cantable nos dice para siempre en septiembre cuando me vaya escucha romper los brotes cuando la mañana del 25 de octubre del 38 un mar en calma tras una noche de horror devuelve su joven cuerpo de 46 años su rostro tiene una expresión serena de familia en familia y de mujer en mujer Dicen Que los solares de mi gente Medido estaba Todo aquello que Se debía hacer Y dicen Que silenciosa Las mujeres han sido De mi casa materna Ay, Bien pudiera ser A veces En mi madre Apuntaron antonios de liberarse pero se le subió a los ojos unha amargura y en la sombra lloró y todo eso mordiente vencido, mutilado todo eso que se hallaba en su alma encerrado pienso que sin querer lo he libertado yo Libertado yo Pienso que sin querer ¡Esta! Lo he libertado yo Cantan ahora, las que cantan ahora por las poetas que fueron, por las que cantan ahora. Calimera. Rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. En el fondo del mar Hai una casa di cristallo a una via de madrepora sta un grande pesce d'oro alle 5 mi viene a salutare mi regala un ramo rosso di fiori di corallo dormo in un letto un po' più blu del mare ie nel bosque verde che mi circonda dom Ding dan Se valanse ani cantan las sirenas de Nacar Verde mar Y sobre mi cabeza arden e el crepúsculo las erizadas puntas del mar Oggi mi guarda la luna bianca e smisurata Oh la luna mossole suo de la bradargento Oh, la luna Mi ha detto le tre vecchie parole Muerte Amor e Misterio amo, no lo sabréis jamás. Me miraréis a los ojos para descubrirlo y no veréis más que el fulgor del éxtasis. Yo lo encerraré para que nunca imaginéis quién está adentro de mi corazón y lo meceré ahí silenciosamente hora a hora, día a día, año a año. Os daré mi cantos, pero no os daré su nombre. Amo, lloro, canto, sueño, con a súa narra, a súa Amo, lloro, canto, sueño, para dar a roxestines del poder de mi amador. Sono io. 22 maggio 1892, Sala Capriasca, Canton Ticino, Italia. È quello che si è scritto sul mio strato di nascita. Ma come vorrei ricordarmi di quel posto? Sala Capriasca. tante di quelle volte mi sono immaginata le montagne che diventano rosse al tramonto, mi sono immaginata il freddo e la neve e tanta tanta di quella pace ma no io dovevo diventare questa io Alfonsina a 12 anni quando Alfonso, padre col cappello, gli occhi avviliti e il bicchiere sempre pieno si dissolve per sempre dentro le nuvole dell'alcol. E a 12 anni. A 12 anni, sai, che ho scritto la mia prima poesia. È di notte. I miei familiari sono assenti, la piego accuratamente e la lascio sotto la lampada perché mia madre la legga prima di coricarsi. E il risultato è doloroso. La mattina seguente a du'na mia risposta al ribelle e alcune botte in testa pretendono di insegnarmi che la vita è dolce. E da allora le tasche dei miei grembiuli, corpetti, delle mie sottane sono piene di carte scarabocchiate che mi si vanno morendo come molliche di pane, ma rimangono lì come lacrime di diamante grezzo, aiutandomi a non morire. È là dietro. Là dietro ci sono gli attori, un teatro intero che naviga sulla grande nave barocca. È la mia grande tourné. Un anno intero io sono San Giovanni Evangelista. La passione intera in un teatro a quadri. E tu, mamma, come sei bella ancora vestita da Maria Maddalena? Un anno intero a recitando a Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, e recitare allegria e tormento, e cante e danza, i costumi ricamati dalla madre. Oh è che salto brusco! Figlio di una serie di combinazioni, i miei sensi si vivificano, vita dei sensi, sensi della vita molteplici e cambianti. Xacarera la de las pedras, Xacarera se como ninguna. Poder me das monte, Sino a salido la luna, Camigna, gaspa, Santelera, e giuntirai un cortado. Noi, papá, Noi, papá, Vira el serro colorado. Dirai di me che Alfonsina è stata una donna del popolo? Una maestra, ragazza, madre? una socialista un umile pazza incontrollabile servitrice della poesia latinoamericana una donna pubblica una femminista femminista che parola piena di delizia e di contrasto una femminista che si è battuta per i diritti delle donne una donna ultramoderna sì una donna ultramoderna senza balaustre nata sulle montagne italiane che ha scelto il mare argentino come casa Mi racconterai così Alfonsina che come tutte le donne e gli uomini forse a volte anche si è innamorata ma non si è mai sposata rompendo gli schemi di una società che è rimasta quella dei padri col cappello fatta di tenaglie dolci e gelide Alfonsina che ha camminato per le strade da sola con suo figlio Ale Alejandro, mi hijito dei miei vent'anni e di tutta la vita che sarà Sai, aspetta in pronti a rurla quando salì più temi Io sono come la lupa e me ne vado sola e rido dovunque sia perché ho una mano che sa lavorare e un cervello sano chi mi può seguire venga con me ma io me ne sorritta di fronte al nemico la vita e non temo il suo impeto fatale perché ho sempre un pugnale pronto in mano io sapoconchos crío. Anda, date a volar, hazte una abeja. En el jardín florecen amapolas y el néctar fino colma las corolas. Mañana el alma tuya estará vieja. Anda, suelta volar, hazte paloma, recorre el bosque y picotea granos, come migajas en distintas manos. La pulpa muerde de fragante poma. Anda, date a volar. Sé colondrina. Busca la playa de los soles de oro. Gusta la primavera y su tesoro. La primavera es única y divina. No he dicho sobre textos y poemas de Alfonsina. Morir como tú, Horacio, en tus cabales y como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo... Y se acabó la feria. No se vive en la selva impunemente. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que las espaldas va. Quisiera confesarte tantas cosas, pero sé que tú y yo solo somos viajeros que en un día cualquiera llegamos al camino sin elegir acera. Nos pusimos un traje como el que llevan todos y adquirimos sus formas sus costumbres, sus modos. Hemos andado mucho sujetados por riendas, invisibles los ojos, fatigados de vendas. Y bien sabemos que un día seremos olvidados por la vida, totalmente borrados. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera una constelación, la que te guste. Voy a dormir. Déjame sola. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices, le dices que no insista, que he salido. Los niños, todos deben ser risueños. Para los niños, sol, luz, armonía, un niño hambriento es el mayor pecado, para todos los niños haya techo, suene como badajo su alegría y sobre esta tierra habremos hecho el surco blanco donde crezca el grano y será el noble el pensamiento humano y será fuerte cada noble pecho. Fue de la vida toda, toda la poesía. Y pasar el invierno no venía. Y llegaba otra vez la primavera. Y el verano de nuevo persistía. Hombre pequeñito. Hombre pequeñito. Suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito. Déjame salir en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito que jaula da. Se me va de los dedos la caricia sin causar. Se me va de los dedos en el viento La caricia que vaga Sin destino Ni objeto La caricia Perdida Quien La recogerá Pude amar esta noche con tienta infinita pude amar al primero que acertar a checar nadie llega están solos los floridos senderos a caricia perdida rotará rotará te besan esta noche viajero si estremece lara más un dulce suspirar libera a radio libre de compostela Sintonízate escoitábamos dos cortes dos reportajes sobre dos obras de teatro alfonsina y alfonsina al dulce daño una en italiano la otra en castellán eh, hay otras representaciones incluso se se, se hizo un, un musical de, de sobre la obra y la y la vida de de Alfonsina, una Alfonsina traducida al francés, al italiano eh, ¿por qué no? una Alfonsina traducida al galego no sabemos ven, vamos a a seguir recorriendo y haciendo una uno viaje por, por la obra continuamos el viaje por viaje por la obra y la vida de ...de la gran Alfonsina Storni. En una pequeña gacetilla de su página policial... ...refería que esa mañana... ...había sido encontrado el cadáver de una mujer... ...pobremente vestida... ...sin ningún documento de identidad. Solo horas después se supo... ...Alfonsina Storni una de las más grandes poetas argentinas se había suicidado la noche anterior arrojándose al mar Alfonsina buscó por sí misma su reposo final tal como lo había anunciado en varios de sus poemas quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las verdes aguas y los cielos puros me vieran pasar había escrito 13 años antes en su libro Ocre amaba la vida y la tentaba a la muerte tuvo mucho de pionera y de audaz. Alfonsina es una chica inquieta que escribe desde muy pequeña, que lee todo lo que puede, que roba un libro, por ejemplo, porque no tiene dinero para comprarlo, entonces hace una estratagema y, y, y cuando el vendedor se, se, se va para buscar lo que ella pide, ella desaparece con el libro, también miente mucho, es decir, inventa historias de su familia que no existen probablemente para compensar también la historia familiar que es triste y finalmente el, el, gran, el gran salto se produce cuando una compañía teatral visita a Rosario y la madre, que era una mujer también interesante de la que no hay demasiados datos pero que es una figura estupenda que está detrás sin duda de Alfonsina La madre va a ser de actriz, va a trabajar de actriz, porque bueno, no era su profesión, en esta compañía y alguien se enferma y Alfonsina tiene que suplantar a la persona que se enferma y lo hace muy bien y además merece, lo hace también que merece una crítica positiva en los periódicos y a partir de esto decide, tenía 15 años, irse con esta compañía a recorrer el país. La brava Alfonsina Storni supo desafiar a los prejuicios de su tiempo para amar, para crear, para vivir gracias a su propio esfuerzo, para clamar por la dignidad de la mujer. Frente a un mundo elaborado por los hombres, ella ensayó la legítima actitud de la mujer rebelde. Fue una precursora en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres, que fue además la primera mujer, esto es interesante, que se sentó en un banquete de escritores, eran todos hombres, uno ahora esto lo ve y parece sencillísimo, no era sencillísimo, fue una gran poeta, fue además una mujer independiente que crió a su hijo con su propio trabajo y defendió desde distintos lugares, trabajando en el diario Crítica, por ejemplo, eh, ese derecho de la mujer a expresarse, a ser ella misma, no depender de nadie. Es una figura a la que en estos momentos de violencia de género, de defensa del ni una menos, Alfonsina tiene que ser una figura que esté presente siempre. Pero además, como poeta, le cantó al amor, con dulzura y con dureza es la poeta de la entrega total y apasionada, pero también es la que sanciona con rigor las faltas o el desamor de los hombres. Yo entendí lo que tiempo en tiempos de mi libro creo, desconociendo la mayor parte de mi obra anterior. Me faltaba un amor y ya lo tuve, Una infancia también en mi familia, en un mal hondo ayer. La sabía sube acusular mi vida, en una bella rama cargada de pesar me siento, y empiezo a madurar, es trato de atento. Mi policía era pues, sí, pues rebeldida, desacomodida, antigua voz trabada, de justicia amor del amor enamorado una cajita del músico que llevaba en la mano y sonaba sola cuando tenía un clave para herir la... accidentalmente había nacido en Suiza hija de padres italianos templó su espíritu en la pobreza y en la adversidad Perdió a su padre siendo adolescente Debió criar a su hijo sola Trabajó en oficios modestos Y vivió en pensiones Dicen Que comenzó a escribir para huir de la asfixiante existencia que llevaba Un periodista llevó uno de sus poemas al diario donde trabajaba Y fue publicado Así comenzó su carrera hacia la fama. En 1916 apareció su libro La inquietud del Rosal. Después vendrían El dulce año, Canto a los niños, Languidez y muchos otros, traducidos al francés y al italiano. Angolo io questa notte mi hai detto due parole comuni due parole stanche di essere dette parole che da vecchie ci si son fatte nuove due parole così dolci che la luna che passava filtrando i rami si è fermata nella mia bocca due parole così dolci che un formica mi cammina sul collo e io resto immobile non provo nemmeno a scacciarla due parole così dolci che senza volerlo esclamo oh che bella la mia vita così dolce e così benne che nervose le mie dita si muovono verso il cielo imitando una forbice o oh, potessero le mie dita tagliare le stelle in fondo al mare c'è una casa è di cristallo conduce ad una strada tutta di madreperle alle 5 lì un grande pesce d'oro viene e mi saluta mi porta un ramo rosso di fiori di corallo ma io dormo in un letto azzurro come il mare e sulla mia testa ardono al crepuscolo le ispide punte dell'acqua un polipo mi fa lo piolino attraverso il cristallo alfonsina alfonsina non chiamarmi più Por más yo no siento que un Alfonsina conservó su acento hasta el final Ella decía que la áspera lucha de los primeros años Le había robado tiempo para su formación mental Pero la verdad es que le dio la esencia de su verso La actitud batalladora La independencia que la llevó a amar sin tener en cuenta las convenciones y los prejuicios de su época. Con la blanca arena que va del mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la puma. que angustia te acompañó que temores viejos cayó tu voz para recordarte arrullada en el canto de la caracola maría la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracoa. De Bajar Fonsina con tu soledad, que poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está dando y te va ay por que te vas hacia allá como sueño dormir porcida ay vendido el mar cinco sirenitas te llevará por caminos de algas y de corajos. Cinco corescentes caballos marinos harán y una bronda a y los habitantes de agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame a la Asá, asá Déjame que duerma No trizamba Y se llama E no le diga que estoy Dile que Argoncita no duerme Y se llama E no le diga Nunca que estoy Y diga que Que te vas Argoncita con tu soledad Radio Calimera, radio libre e autoserida. Esta é unha radio libre. A Calimera. Esta é unha radio libre. A Calimera, esta é la onda de Osapoconxos. Os de a poesía da Alfonsina Storni. Esperemos que aídais disfrutado, que hayáis gozado escoitando estas obras, estos poemas, esta vida de a gran Alfonsina Storni e que sirva para que cegais descobrendo a súa obra, a súa literatura. Recomendar tamén a súa parte de escrita periodística moi moi interesante e moi actual en ca, ainda que ainda que teñe anos es moi moi actual e que mellor que rematar con os poemas de Alfonsina algúns dos seus poemas e la mítica canción de Mercedes Sosa esperando gocéis do lunes, do martes del mércores deste o ponte e senón que tamén se non se estáis treballando que, que podáis gozar escoitando este o sapo conchos e tamén toda a programación que seguimos facendo en a Radio Calimera de verdad que moitísimas grazas por a escoita Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Dos palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo, oh, qué bella la vida, tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman, tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras, oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Así hice es el libro gimiendo, llorando, soñando, ¡ay de mí! Mariposa triste, leona cruel, di luces y sombras todo en una vez. Cuando fui leona, nunca recordé cómo pude un día mariposa ser. Cuando mariposa, jamás pensé Que pudiera zarpar o morder. Encogida ratos y a saltos después, Sangraron mi vida y a sangre maté. Sé que ya paloma, pesado ciprés, O mata florida, lloré y más lloré. Ya probando sales, ya probando miel, Los ojos lloraron a más no poder. Da entonces lo mismo que lo he visto bien. Ser rosa o espina, ser néctar o hiel. Así voy a curvas con mi mala sed. Probando jardines de todo jaez. Yo sé que algunos dicen que nació la tristeza en las rosas de sangre que murieron de sed, porque habiendo tanta agua, madre naturaleza, no se acercó hasta ellas a darles de beber. Yo sé que algunos dicen que ha nacido en la sala de un hospital de niños, porque piensan que Dios no pudo darse cuenta de cómo es fría y mala para un niño la ley maldita del dolor. Yo sé que algunos dicen que nació en esos seres que ni creer pudieron ni pudieron amar, porque dudando huyeron a todos los placeres de vivir y no osaron entregarse jamás. Yo sé que algunos dicen que nació en la mirada tan mansa y apacible del penitente buey, porque hay en su cabeza de bruto, esclavizada, una torpe inconsciencia de todo su poder. Yo sé que algunos dicen que ha nacido en la bruma tonalidad del día que nos deja y se va, que la creó la noche con su manto de luna, blanco como una novia muerta sobre el altar. Pero yo pensaría que nació la tristeza después de aquel momento en que algo se logró, cuando el triunfo de haber gustado la proeza no permite aún crear otra nueva ilusión. La tristeza de Alfonsina Storni Hoy me mira la luna, blanca y desmesurada. Es la misma de anoche, la misma de mañana, pero es otra, que nunca fue tan grande y tan pálida. Tiemblo como las luces tiemblan sobre las aguas. Tiemblo como en los ojos suelen temblar las lágrimas. Tiemblo como en las carnes sabe temblar el alma. Oh, La luna ha movido sus dos labios de plata. Oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras. Muerte, amor y misterio. Oh, mis carnes se acaban. Sobre las carnes muertas, alma mía se enarca. Alma, gato nocturno, sobre la luna santa, va por los cielos largos, triste y acurrucada. Va por los cielos largos, sobre la luna blanca. Yo comparto tus antojos, Mas no hagas mi boca presa, Bésame, quedo en los ojos. No me hables de los hechizos de tus besos en el cuello, Están celosos mis rizos, Acaríciame el cabello. Para tu mimo oportuno, si tus ojos son palabras, me darán uno por uno los pensamientos que labras. Pon tu mano entre las mías, temblarán como un canario y oiremos las sinfonías de algún amor milenario. Es una noche muerta bajo la techumbre astral. Está callada la huerta como en un sueño letal. Tiene un matiz de alabastro y un misterio de pagoda. Mira la luz de aquel astro. La tengo en el alma toda. Silencio. ¡Silencio! ¡Calla! Hasta el agua corre apenas. Bajo su verde pantalla se aquieta casi la arena. ¡Oh! ¡Qué perfume tan fino! ¿No veses mis labios rojos? En la noche de Platino Pesas me quedo en los ojos. Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero lo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. sendero solo depenas muda llegó hasta la espuma sabe dios qué angustia te acompañó qué dolores viejos cayó tuvo para recostar e arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está lletando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida Caminos de algas e de coral Fosforecentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua verán Déjame la lámpara un poco más Déjame que duerma, notriz en paz Y si llama él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama él, no le digas no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 Hacia allá, como en sueños, dormindo Alfoncino vestido de moa. Os sapoconchos, dende as ruinas da histórica Radio Calimera, en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Radio Calimera, Radio Libre e Autoserida. Assemblea. A ver. Senta Radio Calimera